Ángeles, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buen día. La bueno. voz un poco tomada, congestionada, pero bien, todo bien. Bueno, perjudicada por esos cambios de temperatura que estamos viviendo en medio de la primavera, algún invierno, alguna helada, pero bueno, es también repampeano eso, ¿no? Sí, right. exactamente. Che bueno, Ángeles, contanos, vos sos eh, parte del equipo de, de trabajo de este documental sonoro, puntualmente guionista, y no sé si tuviste alguna otra tarea. Eh, contanos cómo, cómo fue la elaboración, cuál ha sido tu rol ahí, cuál es la expectativa que esto fue generando. Bueno, sí, primero agradecerles, agradecer a Radio Kermés por esta posibilidad de estar compartiendo los cinco episodios de Presas por Parir. Es un proyecto que, como bien dijiste, nace de un grupo de, de las periodistas que integramos esta red federal de comunicadoras y periodistas feministas, en la que formo parte representando a la provincia de La Pampa, y que eh, implicó un trabajo durante seis meses, primero de búsqueda de estas historias de mujeres que fueron judicializadas, perseguidas judicialmente, algunas que cumplen hoy condena en la cárcel por haber sufrido eventos obstétricos. Es decir, cuando se desencadena una situación de aborto espontáneo, de parto en avalancha, eh, en un momento absolutamente inesperado y eh, que ante esa situación la mirada de la justicia, muchas veces la mirada de algunos espacios médicos, la mirada de la sociedad es eh, cruel, es de condena y es de considerar a esa mujer que acaba de vivir una situación médica eh, tremenda, choqueante como una criminal. Entonces hicimos un rastreo muy profundo por las provincias argentinas, bueno, y nos quedamos con siete historias eh, de las que no sabíamos tanto, de las que muchos quizás se enteren eh, cuando escuchen el documental sonoro, bueno, y quisimos bueno, visibilizar esta situación que termina como de desencadenar y de, de explotar también en estos días con, eh, con Belén, ¿no? con la claro. película dirigida por, por Dolores Fonsi, que se trata justamente, esa historia está mencionada entre las nuestras, pero... Eh, no es una historia central, o sea que se suma a esta mirada para contar estas historias y para dimensionar estas vivencias. Eh, vos te topaste con el tema cuando, quiero decir, eh, seguramente por tu propia militancia y mirada sobre estas cuestiones, es algo que tenías en tu radar, pero... Eh, Nos pasa a todos también que cuando conoces la historia tan personalmente, y la verdad no la podés creer, hoy escuchábamos el, el primer capítulo, las historias de Paola y María a la espera de la libertad, se llama este capítulo que sonó hoy, que va a volver a sonar hoy al mediodía. Pero digo, cuando te topaste con la historia concreta, cuando la tuviste que guionar, quizá cuando conociste más profundamente lo que pasaba, ¿qué te pasó y qué, qué sentiste? ¿Te, ¿Te modificó en algo la mirada previa que tenías? sí. Sí, eh, muchísimo. Eh, te escucho hablar y todavía como que me vuelve a generar como un calor interno porque realmente, realmente es de, de no creer. Y si bien eh, conocemos o de alguna manera las periodistas o los interesados, o no sé, hay una crónica maravillosa, creo que es de, si no me equivoco, eh, Josefina Licitra sobre el caso de Romina Tejerina, que me sí. suena muy, muy para mm. atrás, ¿no es cierto? Mm. Pero... Eh, el caso de Belén lo conocíamos, pero sin embargo, sin embargo, hay todavía un prejuicio eh, muy difícil de romper, incluso para una que trabaja estos temas. Por ejemplo, en relación a cómo no vas a ver una mujer cuando está embarazada. Eh, entonces es como romper un poco esas configuraciones y esos mandatos. Realmente estas historias te demuestran que hay jóvenes. Porque hay un, una, un diagnóstico, una, una manera precisa de llamar a estas situaciones que es el embarazo críptico, donde no hay señales, donde la mujer no registra, ¿no? a veces ni panza tiene, lo vimos en la película Belén, mm. ni, ni panza de embarazo tiene. Entonces digo, hay que romper un poco con esa idea, aprender a escuchar. Estas mujeres llegaron eh, a la justicia y no fueron escuchadas y su palabra nunca fue creída. Eh, y atravesaron situaciones absolutamente traumáticas, como, no sé, levantarse. Hay un caso, ya lo van a escuchar, que se levanta una joven una noche, una madrugada, con un dolor abdominal, no tenía idea qué le estaba pasando, y sale al patio de su casa y se produce ahí un, un aborto espontáneo, y ella eh, va a su habitación, llega a su habitación, pierde mucha sangre, sufre una hemorragia y, y hay... Muchos eh, expertos entrevistados para este podcast también, sí. entonces hay también explicaciones de cómo la suma de este evento que es sorpresivo, que se vive en absoluta soledad, donde se pierde muchísima sangre, donde se atraviesa lo que es considerado uno de los mayores dolores que puede vivir un ser humano, el parto, cómo están dadas todas las cond eh, condiciones para que haya una afectación de la conciencia, porque muchas veces estas mujeres no recuerdan absolutamente nada de lo que pasó, es como un blackout que baja, ¿no? Y esta joven, por ejemplo, al otro día alguien de su familia encuentra eh, el resto del embrión que ella había expulsado en ese aborto, aborto espontáneo y llama a la policía, Y la policía lo primero que hace es revisar la casa y encuentra a esta joven desangrada en su habitación ella sale esposada de la casa sin tener ninguna conciencia de lo que había pasado y está nueve meses presa. Entonces, cuando uno escucha estas historias eh, sumamente dolorosas, la que pasó esta mañana, bueno, fueron dos, ¿no? Pero el ca hay un caso, el de... Eh, una joven que obviamente estamos utilizando nombres que no son reales También por esto, Juan, porque nada, lo, lo podemos imaginar eh, La mirada social, la condena social es eh, terrible Pero lo que le pasa a esta joven, que no ubicamos dónde sucede esto Pero sabemos que está detenida en una cárcel de Cuyana Sí Es que atraviesa también un, un parto eh, espontáneo, un, un parto prematuro en su casa. Claro. Y ella, en el shock, mientras se está bañando, en la desesperación, tiene tanto sangrado que intenta pararse el sangrado. Va al hospital, pero absolutamente shockeada, no recuerda nada. Cuando la revisan, se dan cuenta que, que había parido. Van a investigar en la casa y encuentran a la bebé con vida. Sí. Con vida, pero ella está presa con una condena eh, por intento de homicidio agravado claro. por el vínculo a 10 años de prisión. Y abandono de persona, sí. le, le tiraron con, con todas las figuras que encontraban a la, a la mano. sí sí y, le, y la niña la dieron en adopción y no, no sabe ella ver. dónde está uh -huh. y tampoco puede ni su madre ni su hermano eh, tener datos y tener esa, esa información. En situaciones que no fueron juzgadas, a la altura de las circunstancias, ¿do? Don, donde hay un sesgo muy grande, donde muchas veces la investigación no, no, no tiene que ver, no tiene eh, una investigación profunda que, que demuestre que esto fue así, no, al contrario, hace agua por todas partes. no. Yo cito mucho la película Belén porque muchos la hemos ido a ver al cine, ¿eh? y hay casos donde ni se hace, por ejemplo, cuando eh, el bebé eh, falleció ni siquiera se hace la autopsia, o sea, ni siquiera se hace un ADN para confirmar que es claro, hijo de esa madre, claro, médica, sí, forense, sí. feminista. O sea, no hay pruebas, no hay pruebas condenatorias y obviamente que dejan absolutamente de lado esto que estamos hablando, de que estamos ante una situación médica, que es un evento obstétrico y que tiene muchas consecuencias eh, psicológicas que también se traducen en manifestaciones físicas en estas mujeres. Eh, que las hacen vivir una situación extrema, ¿no? Que no están en un con toda su conciencia, con toda la claridad de conciencia que uno cree que deberían tener, ¿no? parieron en soledad, ¿no? En, a veces en, en lugares inhóspitos, inesperadamente. Bueno, casos muy dolorosos. En lo personal, es muy doloroso de escuchar y muy necesario porque este trabajo está hecho con mucha responsabilidad narrativamente tratamos de que sea amable para escuchar, que nos permita conectar con estas mujeres, que ellas tengan voz. Cuando nosotros las escuchamos y les ponemos voz, eh, bueno, nos desarma, ¿no? Y creo que, que solamente eso, cuando una historia te toca eh, y podemos empatizar, podemos empezar a romper algunas maneras de pensar, Que, que son sesgadas Buenísimo, eh, este último concepto que decís y lo tomo también eh, a partir de Belén por un lado para recomendar que pasen por nuestra web porque está ahí subida justamente este fin de semana una entrevista con Florencia Sabaté que integra la organización Mujeres por Mujeres de Tucumán y, y cuenta esa mirada de cómo la película Belén implica un grado de crecimiento de la soberanía de, de quienes este, conocen y, y han sufrido el tema. Y lo que te pregunto, porque interpreto que con Belén puede estar pasando, pero te lo pregunto también a partir del, del producto que han hecho ustedes como comunicadoras, si ves esa chance de romper esa frontera que a veces hay entre, es decir, esa comunicación que podemos hacer los medios comunitarios y, y, y muchos medios incluso no comunitarios, pero que a veces no somos los medios masivos. ¿Ves que es un tema que puede atravesar esa frontera que los más media o, o las miradas más masivas eh, que, que generan sentido común y cultura eh, sí. pueden llegar a tomar eh, en algún momento? A, además sabiendo, por supuesto, que este momento político, social, cultural, no es precisamente el mejor para que esto ande sí. su camino, ¿no? Sí. mira desde la esperanza te diría que que tengo la ilusión que sí, pero la verdad que no estoy tan segura. En lo que sí creo en es, es en espacios eh, como el de ustedes, como Radio Kermés, las radios comunitarias y tantos medios de comunicación que hoy tenemos en toda la Patagonia, digo Patagonia pensando en que soy parte también de la Fundación de Periodismo Patagónico, que conocemos muchos proyectos independientes, autogestivos, eh, y, pero hay también en toda la Argentina que intentan contar otras historias eh, traer otras voces a nuestros espacios y me parece que como ciudadano, ciudadanos le estamos prestando mucha atención estamos leyendo esos medios estamos eh, participando estamos siendo oyentes y estamos creyendo en esas formas de contar y nuestra red también es un espacio sin fines de lucro y este material está abierto O sea Libre de Derechos para que pueda circular en los espacios que, que lo quieran recompartir Porque lo que nos importa justamente es que estas historias también se viralicen Que se escuchen, eh, para las siete mujeres que hablaron La única que no pudimos entrevistar fue la del capítulo de hoy eh, Que fue María, que, que se quiso preservar eh, sobre todo por por el castigo también adentro de la cárcel eh, recordemos que ella está cumpli cumpliendo la prisión efectiva en este momento en un penal de máxima seguridad pero las demás eh, cuando nosotros las podemos escuchar y cuando ellas a veces algunas de ellas hablaron por primera vez con un medio de comunicación y se animaron a contar su historia y cuando ellas se escuchan a sí mismas no eh, se dan cuenta de del poder de la palabra del poder decir y del poder contar ellas mismas sus historias y que no sean todo el tiempo contadas por otros. Y además de esto, Juan, me parece súper valioso pensar en, en esto que, que hacemos, que hacen ustedes también desde la radio, del periodismo situado, porque sí. nosotras, como somos una red federal, investigamos nuestras provincias, detectamos los casos que podíamos contar, hay casos que los movimientos feministas eh, nos pidieron que no lleguen a la luz todavía porque están atravesando instancias judiciales y eso pone en riesgo a las propias mujeres. Pero las historias que sí detectamos, o sea, la compañera de Santiago del Estero fue la que se acercó al pueblito santiagueño donde tenemos a una de nuestras entrevistadas para contar esa historia, y la correntina fue la que se acercó a conversar con claro. otra de estas mm. mujeres, entonces eso también, de, de conocer la idiosincrasia de un lugar, de conocer la realidad, de conocer ese paisaje, lo quisimos transmitir, porque son temas que, que, atravies, que nos atraviesan eh, como país de punta a punta, y son historias eh, que, que siguen apareciendo, y que sí, mira hay una investigación eh, que se hizo con varias organizaciones, la campaña por el derecho al aborto, CELS, en la Universidad de San Martín, que trataron de eh, convertir en números estos casos, lo que es muy difícil porque no hay un registro sistemático y porque a veces, lo que decíamos antes, estas causas están caratuladas como homicidio, por ejemplo. Claro. Pero sí, sí. hicieron una investigación a partir de expedientes judiciales y de notas publicadas en medios, y entre 2012 y 2020 detectaron... 1.532 causas vinculadas a abortos judicializadas y otras 37 posibles casos de eventos obstétricos que fueron caratulados como homicidios. Un montón. Pero de esta investigación también sabemos que la mayoría de estas mujeres son menores de 30 años, que la mayoría ya son madres mm. que viven en situaciones de vulnerabilidad eh, y que tienen bajo nivel de instrucción. Pero, pero... Esto no quiere decir que no nos pueda pasar a cualquiera de nosotros. Y hay un caso que para mí es también como muy fuerte, que es el de Juana, que es un hombre ficticio, que ella era una estudiante de psicología, una estudiante universitaria que en pandemia decide eh, preservarse porque tenía asma y sale muy poco de su casa. Y estando en pandemia absolutamente encerrada, una noche va al baño, estaba eh, viviendo un embarazo críptico sin ningún síntoma, va al baño, eh, se desmaya, tiene un aborto ahí y la encuentra su familia eh, desangrándose, viene el same. Bueno, a Juana se la llevan dos meses presa. Dos meses presa. Y después empieza a cumplir prisión domiciliaria. Hoy Juana logró estar en libertad, le sacaron la tobillera, pero sin embargo sigue espera esperando el juicio para tener la absolución claro. total. Uh -huh. Eh, y vos la escuchás a Juana, ¿no? Y, y realmente esto que vos me preguntabas al principio, no lo podés creer, no podés creer. Hay situaciones de mujeres que hasta les extirparon el útero porque cuando llegan a la cárcel las muelen a palos porque son las matabebés. Cuando mm. pasaron un evento obstétrico. Sí, es terrible. Este caso que te digo, por ejemplo, es otro que van a escuchar, que incluso eh, ella sale como en un estado muy eh, de shock, Como de psicosis puerperal del, del hospital y abandona a, a, a la bebé en un, en un lugar verde. Sí. La bebé se encontraba con vida. Esta mujer está tres años presa. Ya tenía otro niño, eh, era una madre muy amorosa, muy presente. También tenemos esto, ¿no? De la mala madre, muy marcado. Pero esta, esta mujer está tres años en prisión con la hija viva. Eh, tras haber sufrido un evento obstétrico Es espeluznante Es perverso y una tiene la sensación De que por qué no me podría pasar ¿No? Cuando antes de escuchar el podcast O nosotras como periodistas Antes de hacer la investigación O voy a hablar yo en lo personal Te acercás al tema con un montón de preguntas ¿No? Un montón de cómo es posible Y cuando las escuchás decís ¿Por qué no me podría pasar a mí? ¿no? Sí, sí, tal cual Así que bueno, ojalá eh, Eso, podamos desde estos espacios eh, en los que intentamos dar voz, en los que intentamos seguir creyendo en la construcción de una mirada crítica, que esto nos eh, transforme en ciudadanos más comprometidos, bueno, podamos aportar algo por lo menos para eh, ayudarnos entre todas y todos a abrir un poco más los ojos y ser menos crueles ante la vulnerabilidad y la violencia que de una u otra manera eh, vivimos las mujeres, ¿no? Eh, Ángeles, estamos hablando con Ángeles Alemandi. Eh, te pregunto, están en, en otra tarea enfocadas como Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas o, o en, cómo describirías el momento actual? Digo, si están pensando en hacer otras otro tipo de producciones, tienen algo en panorámica. Mira, nosotras eh, como Red estamos trabajando eh, a nivel país completo. Bueno, este es el segundo año la red comienza hace ya varios años con un trabajo más enfocado en las provincias del centro y el norte, eh, acompañando y mirando y monitoreando qué pasaba en las provincias en el marco de las discusiones sobre eh, la despenalización del aborto, ¿no? Y a partir del año pasado nos sumamos las demás provincias que faltábamos en el mapa, así que hoy estamos todas las jurisdicciones trabajando en diferentes proyectos. En un momento empezamos como a trabajar respecto a las narrativas, como vos decías, eh, hace un rato no, estos estos tiempos que estamos viviendo que son tan difíciles nos obligan a pensar, bueno, de qué manera narrarnos y contarnos porque evidentemente no es el mismo tiempo, no es la misma mirada. Eh, que cuando estalló la marea feminista ya por el año 2018, y entonces cómo nos rearmamos en, en este tiempo. Eh, este es un proyecto que eh, un subgrupo sería de esa red, decidimos trabajar gracias a un grant eh, que nos postulamos y ganamos en una organización internacional que apoya eh, proyectos de mujeres que trabajan en comunicación, Y ahora estamos también trabajando en una campaña que la venimos compartiendo en todas las provincias, que se llama Acá Estamos, que es eh, una consigna que se empieza a instalar, que empezamos a ver en diferentes marchas. Acá estamos las mujeres, acá estamos las que trabajamos, acá estamos las que discutimos en nuestro trabajo, las que integramos sindicatos, eh, acá estamos las docentes, acá estamos las que no nos consideramos eh, dentro de un movimiento feminista, pero queremos un cambio, queremos un mundo menos cruel y menos violento, y eh, justo este fin de semana hubo un evento en Córdoba, y las compañeras de Córdoba eh, presentaron una instalación eh, donde eh, vamos recuperando, tenemos un manifiesto, recuperamos imágenes, fotos, y se hizo una primera presentación, de videos donde hay ciudadanas, compañeras, vecinas, eh, mujeres eh, y disidencias de todo el país contando eh, por qué también se unen a este eh, grito de ¡la acá estamos, ¿no? Reivindicando especialmente estos últimos 10 años de lucha, tomando como referencia que este año se cumplieron 10 eh, años de Ni Una Menos, del, claro. de la gran primer movilización mm. de Ni Una Menos. En el marco también de ese accionar de acá estamos, en mi participación como pampeana, en junio de este año, en el diario La Arena, invité abiertamente a periodistas, a escritoras y poetas a que me hagan llegar textos vinculados con eh, perspectiva de género, cuentos, poesías, y durante todo ese mes en Caldenia, eh, gracias al acompañamiento también de la editora de Anadatri, publicamos... Eh, Más de 25, me parece, textos de autores y autoras, todos pampeanos, sí. que, bueno, que, que se unen a, a esta mirada del mundo más amable. Eh, y bueno, son pequeñas, eh, pequeños aportes que vamos impulsando y tratando de instalar y desarrollar, eh, sobre todo para eso, para visibilizar, para, para seguir levantando la voz. Hay mucho trabajo por hacer aunque en La Pampa yo lo tengo un poco más fácil porque tenemos un movimiento feminista, feminista, tenemos un grupo de mujeres y disidencias muy enorme, tenemos a las pioneras del foro por el, el, foro por el aborto legal, que vienen haciendo un trabajo increíble eh, desde hace muchísimos años y realmente con leyes eh, de avanzadas, ¿no?, en, eh, incluso primeriando un montón de discusiones que había en el país, entonces me parece eso también importante eh, contarlo. Hay un trabajo silencioso, pero muy, muy enorme, de que yo me siento muy orgullosa como, como pampeana de la cantidad de mujeres que trabajan, eh, a veces sin que nos enteremos, cuidando los derechos de, de todas eh, y todes también podríamos decir. Ángeles Alemandi, bueno, felicitaciones por el, por el laburo, gracias por el contacto, más vale. Si querés agregar algo más sobre estas cuestiones que venimos conversando o lo que desees, el micrófono está abierto. Bueno, no, agradecer, siempre agradecer por el espacio, invitarlos a invitarlas a que puedan escuchar estos días, es un lujo que Radio Kermes esté con un doble horario permitiendo que estas historias circulen. Eh, orgullosa también de este equipo de trabajo que, que formamos con eh, las compañeras. Somos 17, 17 periodistas que trabajamos en estas siete historias durante seis meses. Hay más de 62 fuentes consultadas para hacer este trabajo. Recorrimos casi 4.500 kilómetros de Argentina, yendo y viniendo a dar con estas historias, eh, con el único fin de eh, dar a conocer estas voces que se expandan, que se viralicen, eh, que estas historias las hagan sentir a estas mujeres más cercanas y que podamos aflojar un poquito con, con el odio, el dedo levantado y el opinar sin tener dimensión real de lo que están atravesando las personas que sufren, eh, como esta tantas situaciones, ¿no? Donde antes de ponernos un segundo en su lugar y tratar de entender es más fácil juzgar, así que... Apuesto por, por un mundo, más que nunca un mundo, pero también un país eh, menos cruel, menos violento, donde podamos escucharnos, escucharnos más. Me parece que, que la escucha y la conversación eh, es una herramienta muy poderosa que hay que volver a defender. Así que agradecida en ese sentido también con vos, con Cintia Alcaraz, que está atrás de todo esto, gran compañera eh, por este espacio y, bueno, a disposición de ustedes para seguir conversando siempre, agradecida. Dale Ángeles, un abrazo. Un abrazo. Ángeles Alemandi, ella es escritora, es pampeana, y forma parte de este equipo de laburo que han hecho el, el documental sonoro que va a estar sonando, que ya empezó a sonar esta mañana temprano, Presas por Parir, va, lo vamos a estar escuchando a las 8 de la mañana acá en Radio Kermés, mañana de vuelta con el segundo capítulo, pasado el tercero. Y también a la una de la tarde, eh, una idea para, de, de que haya horarios diversos para que se pueda eh, escuchar con tranquilidad y en distintos momentos. Ese equipo lo forman eh, 17 comunicadores, están Ingrid Beck, está María Florencia Alcaraz, Daniela Carrizo, Virginia Giacosa... Eh, Paula Rodríguez entre ellas está Ángeles Alemandi así que les invitamos también a escuchar eh, después a la una de la tarde pero mañana si quieren también a partir de las ocho los capítulos de este documental sonora Mujeres Presas por parir.